Gracias, querido Daniel. Un crack dando las noticias. ¿eh? Bueno, pues sí, es viernes, comienza el fin de semana y la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García.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 Go on. de semana bueno pues nada amigos ¿eh? aquí estamos de nuevo un día más hoy viernes hasta las 8 las 7 en canarias dispuestos a transmitirte nuestra pasión con la mejor música del mundo b i i e e n n v d o s Esperamos cumplir vuestras expectativas. Eso desde luego. Y Leo Garriga. Y Daniel Relova. Y Víctor Álvarez. Hoy en nuestro Dedication Day. Pues sí, esta tarde de viernes es para vosotros. Este micrófono es para vosotros. Y toda la selección de música del mundo que queráis. También vuestra, porque nos podéis pedir las canciones que queráis y se las podéis dedicar a quien queráis. Eso sí, me gustaría que cuando me llamarais me explicarais algo divertido, que nos divirtamos todos, ¿vale? Que no sea el típico. ¿A qué se la quiero dedicar? Mira, mi prima, la chonchi, a la m a m i a la m a m i al papi. No, no <risa> cuéntanos algo que nos divirtamos todos, ¿vale? Va, venga, va. Te voy a recordar el teléfono, me tienes que llamar, ¿vale? 606-712-658. 606-712-658. Llámame. Y juntos nos lo pasaremos bien por a n t e r a Así que bienvenidos al fin de semana y sobre todo a vuestro show favorito. Por fin es viernes en Play Kiss. Play Kiss. Sí, señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. They said it was time for change and rise and shine And everybody walks はい、私はマル m 5. はい、私は Brian Adams Hi, Robbie Hi, es。b i l Williams。はい、e y l e i s s f 0年と For me it happens all the time.、Yes. It's a quarter after a El equipo De play, quiz con esta música tan fantástica que ponemos y sobre todo por el ambiente que genera el hecho de que ya sea viernes por la tarde, haya un par de días de asueto ahí para descansar. Qué buena esta canción de Lady a n t e b e l l u me m e t y o u Now! A las 5 y 17, una hora antes en Canarias, o you now! h baby, I need you now. por supuesto que sí, nos encanta que estés ahí. Damos las gracias todos los días por dejarnos entrar en tu zona de confort. Hoy es nuestro Dedication Day. Dedication Day. 606-712-658. Javi, desde Santiago. ¿Qué tal, amigo? Buenas, a q u í Acabamos de a trabajar a casa. Ah, muy bien. Oye, que casi es la hora de merendar, ¿no, Javi? Como aquel que dice. Sí, sí, pues yo voy a, yo voy a comer a h a tranquilo. Y, y después voy a ver un poco la televisión. Porque, Javi, escúchame, a ti te gusta hacer la merienda. Tienes costumbre de hacer merienda, ¿verdad? No. No, pues mira, a partir de ahora te voy a dar un consejo para que te tomes unas meriendas estupendas todos los días: un plátano, un plátano de Canarias. ¿Te gustan los plátanos? Me encantan los platos de Canarias. Oye, magnesio, potasio, lleva todo tipo de vitaminas, te da empuje para llevar la tarde adelante. Oye, ¿qué tal si no estábamos ahora cuando colguemos un platanito de Canarias? ¿Te parece? Los, los, los, mira, mira, los suelo llevar muchas veces de noche, un par de ellos a veces. ¿Por q u e trabajas de noche? De noche y de día. ¿De no, no, noche parece... y de día? Ay, madre mía, de noche yo, yo y de día. Estoy como, yo, estoy como, yo, estoy, yo estoy como los vampiros. <risa> <risa> cuando, cuando, cuando se puede. Bueno, Javi, escucha, ¿qué canción nos querías pedir, querido? La de Shania Twain. La de That la de Don't Impress Me Match, ¿no? Exactamente. Oye,、misma. ¿y qué pasa con Shania Twain? ¿Por qué te gusta Shania Twain? Porque hace muchos años tenía, estaba con unos amigos y empecé a escuchar la primera canción de Shania Twain. Me encantó. Ahí en San Sebastián. Y desde entonces tengo todo, casi t o d o s sus CDs. Ah, muy bien. Y la sigo en Facebook y todo. Venga, va. Y, y va, vamos ya a terminar el tiro. ¿A quién se la dedicas? Mira. Eh, para el nuevo grupo que se montó en 15 FM, los mañaneros Beats, ¿Sí? que están, escucha, están escuchando ahora, y aparte para mis hijos, que no,、bueno, no escucharán ahora porque están en el coche, uno dormido y otro a su bola, ¿Sí? pero se lo digo igual, y para todos los transportistas, camioneros y todos que haya p o d i d ir conduciendo. p A r a todos ellos. Fantástico, gracias Javi. Y un saludo a x a v i María de las Mañanas Kiss. Ahí está Shania t w That don't impress me much. I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you've got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're regular, original, I know it all.、Oh, Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that w o n t k e e p me w a r m in the middle of the night. That don't impress me much.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 a car that don't i m p r e s s me Es、Play Kiss con Ricky García. たった。 Teléfono para que me llames, llámame ya a 606-712-658 y a es nuestro dedication day. Ya tienes pensada la canción q u é quieres dedicar y a quién se la quieres dedicar. Te estamos esperando. Allá, empieza el fin de semana en Kiss fm y tenemos un montón de música preparada para ti de aquella que no se olvida llegan ya seis s o si s t e r s con i don't feel like dancing Play k i con ricky garcía esto es、Keith. Hasta Badajoz para recibir a nuestro próximo invitado. Dedication Day. Ahí está nuestro amigo Manolo. Buenas tardes, Manolo. Hola, buenas tardes, Ricky. Oye, creo que Manolo estás de celebración, ¿verdad que sí? Sí, cumplimos 50 años de casado. Madre de mía. s 50 años, medio siglo. ¿Y cómo lo lleváis, Manolo? Tanto tiempo. Pues muy bien, nos, no, nos queremos mucho. <ríe> Pero de verdad, eso es verdad. De verdad, de verdad, de la buena. Fíjate si os queréis que le quieres dedicar a una canción que tiene un título fantástico, que se llama Can Take t My Eyes of f you Además, tienes un recuerdo muy bonito con esta canción, ¿verdad, Manolo? Pues sí, la bailábamos en los guateques que hacíamos en el pueblo. <ríe> los guateques. ¿Se siguen haciendo guateques, Manolo o ya no? Sí, se hacen, pero de, de, de distinta s forma s que antes. Ah, sí. Pero tú sigues yendo a la guateca, q ¿no, Manolo? Por lo que veo. Pues alguno s vamos, sí. <ríe> alguno s cae, ¿eh? <ríe> bueno, Manolo, ¿cómo se llama tu señora? Mi señora se llama Mari Carmen. Mari Carmen, pues para Mari Carmen, esta canción que se llama Can Take t My Eyes Of f You: No Puedo Apartar Mis Ojos de t i Gracias, Manolo. Un abrazo grande. Un abrazo, Ricky. 50年 e s off you, <S you Of You, esta se le dedicaba a nuestro querido amigo Manolo, a su señora, 50 años de casados. ¡Ole! Ahí! ¡Felicidades, ahí pareja! 606, toma nada, por favor, toma nada. 606-712-658, 606-712-658. Ya me te estoy esperando, hoy es nuestro Dedication Day. Menos cuarto de las seis, las cinco en Canarias. ¡Bienvenidos! Esto es. ピッキースポーツ よろしくお願いします。<ication> De todas maneras, quiero extrapolar también el tema del Dedication Day a mis compañeros de parla, que también me llevo muy bien con ellos, a Juan, Sandra y Cintia. Y nada, y para ellos va dedicado todo. Oye, cuéntame, estáis en una tienda ahora, ¿no? ¿De qué es la sí, tienda? ¿Qué hacéis? ¿Qué sí, hacéis ahí? Pues mira, pues esto, somos dependientes de una tienda, estamos. s vendemos? Relojes,、ah. Vendemos relojes, vendemos plata y vendemos alguna cosilla de oro, pero bueno. Más que nada, sobre todo platería y relojería. Ah, muy bien. Oye, cuéntame una anécdota que hayas tenido con tu compañera, así que te venga la primera a la cabeza, ¿vale? Que... anécdotas podemos. Te puedo contar aquí, te puedo escribir un libro. u、oh, o sea, n y... libro no, pero cuéntame algo así sintético, <risa> ¿va? ¿Tienes alguna? u f es que ahora mismo es que no me acuerdo. O sea, me, me pillas ahora en directo、la、y te quedas en planto. ¿La tienes ahí a tu compañera? ¿La tienes sí, tu la, tengo a, la, la tengo aquí, te la puedo pasar si quieres. Bueno, que nos mande un saludo, así. Venga, te lo. m i r sé qué poner, ya verás. Hola, Ricky, Hola. buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí en el trabajo. ¿Mucho público por la tienda? Sí, bueno, sí, no nos podemos quejar. Bueno, hombre. Oye, creo que Juan Carlos te quería dedicar a ti una canción muy especial que se llama I Promise Myself. Vale. ¿Tú no sabías esto? Que él está enamorado no, me de ti. No, no, no lo a b í Me ha pillado de sorpresa. Que está enamoradísimo de ti. Me ha pillado de de de, Sí, ¿no? Sí, me lo ha dicho antes por teléfono. Está, está, está enamorado de ti que te va a pedir esta noche algo. No sé qué, pero. Sí, me va a pedir algo. Bueno, mientras no me pida dinero, vamos bien. Gracias, un beso muy grande para vosotros Gracias, dos. Gracias, un besote a vosotros. Nos q u e d a m o s con esta estupenda canción de Nick Gaiman: es. I promise myself. I promise myself.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 Prácticamente nos plantamos en las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias. Te recuerdo nuestro teléfono de directo al cual debes acudir si quieres aparecer en el programa: 606-712-658. Te repito: 606-712-658. Y es que hoy es nuestro Dedication Day. Llega Daniel r e l o v a con el boletín de las 6:5 en Canarias. Espera la vuelta. Esto es Kiss.